Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí de Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la tarde noche de hoy, a eso de las nueve y media, se va a disputar en el campo número 3 el campo de césped artificial anexo al pabellón polideportivo municipal. La final del trofeo del petaquero de fútbol 7 de la eh, del 37º trofeo del petaquero ...de fútbol 7... ...que va a medir a los equipos de Hermepiel... ...y de Piña los grandes eh, favoritos... ...porque en la fase de grupos... ...han dominado cada uno el suyo... ...y no han cedido ningún partido... ...hasta el momento en semifinales... ...Hermepiel eh, daba buena cuenta de Dimopel... ...al que vencía por 5 a 2... ...y de Piña ganaba por 3 a 2... ...A Artilab 2014... ...es la nota destacada sin duda de la jornada... ...deportiva de hoy jueves... ...una jornada en la que nosotros nos vamos a quedar hablando... ...de ciclismo... ...porque... En principio, vamos a hablar del eh, decimoctavo Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, prueba puntual para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, donde participaron los ubriqueños Rafa Rincón y Paco Benítez. Eh, eh, ambos eh, pues eh, entraron en sus respectivas categorías eh, al sprint, ya que fue una prueba sobre un circuito bastante bastante llano, y en el que Rafa Rincón eh, conseguiría la decimoctava posición entrando en el grupo principal en esa Eh, prueba que se decidió al sprint y que se adjudicó Álvaro García Domínguez, eh, que marcó un tiempo De una hora, 28 minutos, 14 segundos Tras 66 kilómetros, mientras que pa eh, Paco eh, Benítez Lo hacía en la posición décimo Cuarta, con eh, Juan Carlos García Más como Vencedor, tras 55 kilómetros Una hora, 13, 36, pero sin duda La nota más destacada de este Fin de semana, en esta prueba, fue La victoria del pradense José Miguel Bueno el compañero de equipos, tanto de Rincón como de Benítez, eh, del ciclo Castillo, y que por fin ve cómo oh, se sube a lo más alto de un podio. La verdad es que en las últimas pruebas ya había estado avisando de lo que podía pasar, porque ha estado rondando siempre los eh, primeros puestos del top ten. ...de su categoría máster 30 en este caso al sprint conseguía la victoria con un tiempo de una hora 40 minutos 51 segundos enseguida vamos a estar hablando de esta asunto y también vamos a hablar de la eh, ciclo deportiva villa de ubrique la patacabra décétima edición que se adjudicó el cabecense josé maría hernández beato chito hernández ...eh... cabeceño mejor dicho ...eh... decimos ...se adjudicó en su tramo libre en el de las palomas lo subió en un, con un tiempo de 36 minutos 5 segundos Y lo ganó casi al sprint, ¿no? Apretando los últimos eh, metros... Eh, dejando pues a Alejandro Martín segundo a dos segundos y a alejandro carreño tercero a 4 eh, segundos el mejor de los ubriqueños eh, jesús domínguez que llegó en la décimoquinta posición con 40 minutos eh, y 46 segundos seguido de Juan Carlos Vvázquez con 41 45 y eh, por en tercera posición el tercero en discordia eh, en este caso Eh, ...fue el, el ciclista también eh, ubriqueño José Antonio eh, Parra... ...que eh, finalizó con un tiempo de 42 minutos 59 segundos... ...también en categoría femenina destacar la victoria... ...de la ciclista belga eh, Sandra eh, Scheckel, que en este caso... Eh, consiguió un tiempo de 44 minutos 3 segundos por delante de, de Dorota Radomska 4507 y Virginia Gambero con el De estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a Policía 100, seguidamente volvemos. Terapias Manuales Rakis y el herbario de Marí en calle San Sebastián 62.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 5 y 36 minutos de la tarde, comenzamos hoy muy rápido porque tenemos eh, que tratar muchos asuntos nos vamos a quedar con esas impresiones que pudimos recabar en la ciclodeportiva Villa de, Ubique, de Ubrique, La Patacabra pero primero vamos a centrarnos en el ciclismo en ruta, en esa prueba que se celebraba en Dos Hermanas el 18º Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, así que como comentábamos antes tuvo como nota más destacada la victoria en esa categoría Master 30 de José Miguel Bueno Perea el ciclista de Prado del Rey, compañero de equipos de los ubriqueños Rafa Rincón y Paco Benítez, del ciclo Castillo y al que tenemos al otro lado del teléfono José buenas tardes Buenas tardes Lo primero, enhorabuena por, por esa victoria detrás de la cual llevaba mucho tiempo y que entendemos que es muy con, muy complicado de conseguir hoy en día se vende muy cara una victoria en una prueba de ciclismo en ruta supongo que se tiene que disfrutar un montón una vez que se consigue, ¿no? Hombre, ya sabes, que hay que disfrutar. hay mucha lucha detrás y, y también con los compañeros que tengo con Rafa y Paco no veas tú, también te apoyan mucho, ¿sabes? Uh -huh. Decimos, octavo premio, eh, Ciudad de Dos Hermanas, eh, en Máster 30, 77 kilómetros de recorrido, eh, digamos que era un circuito eh, al que los Máster 30 teníais que hacer ocho vueltas, y por lo que puedo comprobar, un perfil llano, porque eh, vemos una media por kilómetros de, de velocidad de 45,81 kilómetros 40... por... 43 casi salió de media. 43. Sí, 43. Digamos que es eh, todo un ritmo casi de profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo fue el recorrido? ¿Cómo es el el digamos el tramo que se propone para esta prueba? El tramo es un, un semiurbano con varias rotondas y uh -huh. un repechito que tiene. No muy, muy pronunciado, pero claro, duele mucho las piernas allí. Uh -huh. eh, uh -huh. en, entiendo, José, que este tipo de pruebas, eh, o, o por lo que me han transmitido a mí, son muy temida por los cicli el ciclista por la tensión que se vive desde el principio, ¿no? Más que nada por sí, el riesgo de sí, el... esa caída... Ahí desde hay ida de salida y muchos ataques, eh, mucho nerviosismo, hay no, no hay un momento de descanso, digamos. Uh -huh. sí. Bueno, ¿y a, y a ti cómo cómo te fueron las cosas? ¿Cómo te planteaste la prueba hasta hasta ese sprint final? La verdad, pues yendo a todo ataque que iban, eh, metiéndome en dos o tres escapadas hasta que cuajo la última. Uh -huh. Y ya allí pues sangre fría y, y, y tirarte ca como yo digo también, a matar. Eso te, te obliga también a estar muy atento durante, pues, en, en este caso Casi las dos horas que duró la prueba, ¿no? Sí, sí, las dos horas con mucha atención y, y mucho arranca y para Que es lo que te hace que, que llegue frito al final, ¿entiendes? Uh -huh. Y te coge un día con fuerza y mira, uh -huh. llega, no. gana, es, es muy complicado, vamos Sí, sí, sí, ya decimos que está muy cara eh, dado el nivel que hay hoy en día En este tipo de prueba ¿nos podemos imaginar lo que tiene que ser prepararse un sprint como este no hay, hay que estar como tú comentas muy vivo en, en este caso ¿cuáles crees tú que son las claves de un, para, para que un sprint llegue a buen puerto? Pff, está muy vivo y tener la cabeza bien y en ese momento porque si la cabeza no te funciona eh, no te sirven las piernas para no tampoco porque eso son dos segundos en dos segundos se te va la cabeza simplemente Uh -huh. y, y ya está, de poco más <risas> uh -huh. eh, ¿Te acuerdas exactamente cómo fue el spring aquí en Dos Hermanas, lo, los rivales que tenía? Sí, en el sprint íbamos unos 15, uh -huh. íbamos escapados Y en la última rotonda frené bien, eh, salimos, salí bien y ya está y, y no me cogeron, vamos, llegué a lo justo uh -huh. Llegué a lo justo porque que eso hay muy poca diferencia, eso nada Esto no es eh, fruto de la casualidad Como decíamos, Josemi Porque en, la, en las últimas pruebas te, te has ido metiendo poco a poco En el top ten de, de tu categoría, ¿no? Sí, sí Estaba haciendo sexto, séptimo y octavo Y ya se lo decía a mis compañeros A Rafa y a Paco Que estaba hasta agobiado Porque uh -huh. parece que no veía Que iba mejorando Pero llega un día y mira, fíjate uh -huh. Hombre, lo importante es supongo Que, que el, el poder estar ahí, ¿no? Que luego lo que tú comentas sí. Luego hay que tener suerte Y, y que te, te venga un día bueno para, para rematar ver, en es que ese te, tren, ¿no? Que respeten las caídas también. Uh -huh. eh, que no Todo, es que te tiene, todo te tiene que salir bien ese día. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, parece que este año ahora mismo te encuentras fino, fino, al igual que tu compañero Rafa Rincón, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Rafa está uh -huh. casi otro nivel. Rafa es un figura, ¿eh? Y Paco también. Ellos uh -huh. son... Y se aprende mucho de ello, ¿eh? Uh -huh. claro, uh -huh. ellos, ¿eh? Claro, ellos llevan muchos años en, en claro, este tipo claro. de de sí. prueba. ¿Estás eh, bueno, hemos visto cierta cierta mejoría con respecto al año pasado? ¿Estás entrenándote de manera diferente? Eh, estaba he estado entrenándome igual, llevaron un par de semanas con un preparado y uh -huh. y lo que entreno es menos, ahora mismo. menos. Ah, sí. ¿Haces menos entrenos? Sí, sí, sí, menos. Mhm. Uh -huh. eh, y me y tiene menos menos tiempo, ¿no? Menos tiempo uh -huh. y, y bueno, y parece que, que te, te está dando más resultados. Eso demuestra sí, que no siempre entrenar sí, sí, más ...porque llego más descansado... <risas> uh -huh, ...claro, claro... Uh -huh. ¿Y, y, ...y tú en qué te lo has notado... ...fundamentalmente... sé es que la verdad... ...te lo nota y no te lo nota ...yo me lo noto... ...pero es que según el día también... ...es que no te puedo explicar... ...como uno no se nota tanto... ...hasta que no está ahí... ...¿bienes? ¿sí? Uh -huh. uh -huh. Eh, Josemi, tienes un perfil tú más de, de velocista, de sprinter Algo algo raro por aquí, ¿no? Por la sierra Bueno, sin que la montaña se te dé mal Porque te, te hemos visto y te conocemos eh, Sí Es curioso, Yo ¿no? Yo no soy escalado puro, pero subo Me gusta subir Pero soy pequeñito y tengo las patas gordas Entonces <risa> tengo una buena arrancada hmm. uh -huh. eh, El nivel de, del Max 30 es, es brutal, ¿no? Eh, cada vez subo. parece o se ve gente más preparada ¿no? Y ca casi rozando la profesionalidad, ¿eh? Sí, sí, hoy día, mira, tenemos la suerte y la desventaja a veces que hay mucha información mm. y muchas cosas que tú puedes trabajar sobre ello, ¿entiendes? Entonces, hay, estamos todos muy jugados y hay muchos niveles. Uh -huh. pero claro, sí. no es lo mismo esa preparación, digamos, que, que uno se informa a través de Internet que precisamente lo que tú comentabas con un preparador, ahí se nota la diferencia claro. también, ¿no? Sí, sí, claro. Es que de la otra forma te puedes sobreentrenar, eh, no hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, el día antes me podía hacer 110 km. y 120 kilómetros y no me servía para grande, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hay que destacar también que eh, bueno, hace tiempo tuvimos la ocasión de hablar con Rafa Rincón y nos comentaba que prácticamente fuiste tú el, el intermediario para que tanto él como como Paco Benítez terminaran en el, el ciclo Castillo, ¿no? Sí, bueno, me preguntaron los, los directivos del equipo, pues me preguntaron Y, y les interesaba a ellos también porque juntaban con un coche nos pagaban el combustible y muchas cosas que nos ayudan y juntaba a cuatro tíos al final uh -huh. tenemos otro chaval de Jerez, bueno, más Master 60 uh -huh. un <risa> que también corre con nosotros <risa> uh -huh. oye, ¿y tú cómo sí. llegaste a, a este equipo? eh, pues mira a través de, de uno de los que corren con ellos y... porque yo lo conozco de día de carrera y me lo digo me dice, mira Ocemi tú, tú que vas el año y viene y digo, pues no sé todavía y ya me lo propusieron ajá uh -huh. Por tanto, esta es tu primera temporada en el ciclo Castillo también, ¿no? Sí, Castillo es la primera. Yo llevo... Esta es la cuarta temporada corriendo. Uh -huh. en Castillo es la primera. Y la verdad es que estamos todos muy contentos. Se involucra mucho, ¿entiendes? Uh -huh. Que te, esto te cuesta dinero. Pero al fin te cuesta algo menos, ¿entiendes? Claro. Algo que, mismo, ¿y, no... y te apoyan en el diferente. Y también que no... Yo no la lo... había vivido así, desde luego, ciclismo. Uh -huh. Te decías, Josemi, que, tam, eh, que, que, tam, que tampoco es... Lo mismo, ir uno solo a las pruebas que, como tú comentas, ir cuatro compañeros, ¿no? Claro, claro. Yo este año estoy súper contento. Y más con, lo, con los dos fichajes, esto va a uh que -huh. estos son espectaculares. Y uh -huh. nos penetramos muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Estamos muy, muy bien. Uh -huh. Y este año, eh, como principal objetivo, eh, ¿qué tienes? ¿Seguir la, las pruebas de ranking? ¿Cómo no, ahora? yo ranking no. Yo ranking ahora mismo voy decimocuarto en el Andalú. Ajá. Uh -huh. Y, ver, esto, yo creo que quiero tener alguna carrera más puntual eh, de Hacer podios, si se puede me mejor uh -huh. Pero yo ranking ahora mismo, hombre, voy colocado Pero no sé, esto es muy largo todavía Estamos sí. a mitad de la temporada, pero yo creo de ranking no Rafa, por ejemplo, sí, Rafa va primero de ranking Rafa, uh -huh. Rafa va a luchar por el ranking, seguro Si uh -huh. no se lo vaya, va a uh llevar -huh. Y si tiene suerte, ¿entiendes? Claro, mm. supongo que tú miras más a, a Victoria Podríamos decirlo así, de etapa, ¿no? Sí, claro, David. Yo yo lo que querría este año, otro otro podio, una otra victoria, un podio o algo. Con eso me conformo. Y está uh -huh. adelante dando guerra, que siempre estoy andando por culo, como yo digo. <risa> Oye, dentro dentro de poco, este fin de semana no, el siguiente, llega los campeonatos de Andalucía. ¿Vas a estar presente? Sí, sí, sí. Uh -huh. Que va a tener lugar en, en Jaén, en Baelmen, ¿no? claro, claro. Sí, sí, ya lo tenemos todo programado. Va uh -huh. a estar allí dando guerra ¿eh? uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son vuestras intenciones? ¿eh? ¿Participar en la crono y en la, la de ruta son ruta? Sí, mira, nosotros nos vamos a ir Viernes a vamos a hacer la crono individual Nos acabamos uh -huh. a dormir y el sábado a la prueba en línea Y vamos a ver si escapamos bien Mira, con este seguro que casi seguro puede caer algo Con Rafa y Paco uh -huh. Yo, vamos a Yo voy a dar a también eso, A ver el día, que me sale? Uh -huh. Supongo que con los tres, porque llegáis ahora mismo en un muy buen momento de forma, ¿no? Sí, esto aparte de dar puntitos, si estás ahí delante y si yo lo que me ha pasado, yo he hecho lo mejor que tenía sido un tercero en Copa Andalucía, uh -huh. y te dan puntito, te da un estado de ánimo anímico que porque te lo tienes que creer, digamos, uh -huh. y no, no estás ahí fuera. Sí. <risa> digamos que te anima, ¿no? A, a seguir porque sí, sí. te dan ese espaldarazo de, de decir, pues bueno, pues estoy haciendo bien las cosas porque tengo lo obtengo los, los resultados, ¿no? Claro, claro. Precisamente viendo viendo los resultados tanto de tuyo como de Rafa, como de Paco, supongo que deben estar contentos con los gaditanos en el ciclo Castillo, ¿no? La verdad es que están locos con nosotros <risa> y ya te digo, y sobre todo Paco también Paco este año ha montado el podium pero es que Rafa eh lo está haciendo 12 años. Uh -huh. Entonces están locos con nosotros. Uh -huh. Con los gaditanos. <risa> no, la, la excepción de Rafa ha sido precisamente en esta prueba que nos ha metido en podium con respecto a claro. lo que está haciendo la temporada. Pero, en uh -huh. todas las carreras he hecho el bien todas las que hemos ido, menos en esta, pero todas. Que eso es, eso es mm, imposible, no, muy complicado. Uh -huh. Pero bueno, él está muy fuerte, entrena muy bien, sabe entrenar y ya está. Uh -huh. mm. eh, el poder llegar a, al nivel de, de pelear pruebas en, eh, de ciclismo en ruta, eh, Josemi, supongo que requiere de mucho trabajo y mucha dedicación, ¿no? Sí, yo por ejemplo mi trabajo no me permite entrenar como quiero, pero bueno, me abrigo mucho. Me levanto a las y 10 de la mañana y uh -huh. con mi bicicleta mientras hago un entrenamiento de trabajo. Uh -huh. Y y a el sacrificio tiene que si no no sabe. Uh -huh. uh -huh. Te iba a comentar precisamente que bueno, aquí entre la, entre los aficionados al ciclismo está esa la leyenda de Josémi, ¿no? El, el de Prado del Rey que <risa> todo, lo, todos los días va y viene eh de Prado del Rey sí, a sí. Ubrique para, para trabajar y lo hace en bicicleta, y, y sigue siendo así, claro, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que ahora con el entrenador no quiere que yo coja la bici dos veces, Ajá. entonces ahora cojo un, me vengo por la mañana, un uh -huh. día, el día ese me voy por la tarde, me llevo la bici en el coche, por la mañana me la traigo en, en el coche y me voy por la tarde al otro día. Uh -huh. Y me voy turnando, ahora voy una vez nada más. Uh -huh. Bueno, que, que no es poco, desde luego, ¿sabes? <risa> bueno, para <risa> mí, pues, como te he dicho, poco, pero bueno, uh -huh. es mejor así. Pues nada, eh, ¿cuál es la próxima cita que tenéis así en mente? ¿Alguna este fin de semana? Sí, nosotros ahora tenemos todas las semanas cogidas Esta semana nos vamos a desplazar, vamos los tres vamos, uh -huh. eh, a Salobreña vamos. Y es uh -huh. el campeonato ibérico de mm, eh, Portugal y España, con, con uh -huh. corredores portugueses y españoles Entonces vamos a ver, y esa prueba nos viene muy bien, bueno, a mí no tanto A Rafa y Pacoce porque tiene mucha dureza uh -huh. Uh -huh. Pues nada, pues estaremos pendientes de lo que ocurra ahí en Granada, en Salobreña Y nada, Josemi, pues en principio Darte las gracias por habernos contado pues Narrado esa victoria Ahí en dos hermanas, pues también informarnos Sobre lo que está siendo tu temporada y Sobre todo, enhorabuena por esa Por esa victoria, más que Más que justa eh, Y bueno, sí, pues sí. queremos que no sea la única Que, que venga muchas más, mucha suerte ¿eh? Gracias, muchas gracias, un abrazo Venga, hasta luego. igualmente, hasta luego Ya decimos, eh, victoria en esa categoría Master 30 con un tiempo de una hora 40 minutos 51 segundos, 77 kilómetros, por delante de Alberto Sánchez Carranza y de Juan Carlos Mata Sánchez, que entraron prácticamente a un, a un segundo... ...del ciclista pradense. En categoría Master 40, Álvaro García se llevaba la victoria... ...con una hora 28.14, a menos kilómetros, 66... ...segunda posición, Emilio José López Barbero... ...y tercera, Ángel Rubén Fernández freiso ...Rafa Rincón, era décimo octavo... ...a cuatro segundos del vencedor... ...y en categoría Master 50, 55 kilómetros... ...Juan Carlos García, primero con una hora 13.36... ...el mismo tiempo que Francisco Rey... ...y Salvador Benítez. Paco Benítez fue décimo eh, catorce... ...el décimo cuarto, perdón... ...fue el décimo cuarto eh, entrando a 10 segundos del vencedor. <risa> vamos a dar rápidamente un resumen breve... ...de lo que nos dejado la, la ciclodeportiva... ...de la décimo séptima edición de la ciclodeportiva... ...Villa Dubrique-La Patacabra... ...161 ciclistas tomaron la salida... ...en una jornada pues en la que se... ...como comentó el speaker... ...en la entrega de, de premios, Juan Cristóbal Chacón... Eh, pues tuvimos las cuatro estaciones, verano, primavera, otoño e invierno. Les cayó un chaparrón a, a la comitiva tras el segundo reagrupamiento, tras la subida al, al puerto de Las Palomas. Hasta entonces, pues, había sido un día espléndido. Recuerden el domingo, la tormenta que cayó y, en este caso… Eh, como decimos, eh, pues de Villaluenga para abajo, pues le llovió de lo lindo a los ciclistas. En el tramo libre, en el tramo de Las Palomas, la victoria fue para José María Hernández Beato, con un tiempo de 36 minutos, 5 segundos, seguido de Alejandro Martín Rodríguez, 36.07, y Alejandro Carreño Sánchez, con 36.09. En lo que se refiere a los ciclistas rubriqueños, pues vamos a decir el tiempo, bueno, el mejor de ellos fue Jesús Domínguez eh, Manzano, con 40.46, seguido de Juan Carlos Vázquez Vázquez, con eh, en este caso con un tiempo de eh, 41-45 puerto realeño, pero eh, también muy relacionado con Ubrique, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y tercero, José Antonio Parra, con 42-59. El resto de ubriqueños, pues en esa categoría, cadete junior y élite fueron los siguientes, José Carlos Márquez, ...con 48 minutos 33 segundos... ...seguido de Manuel Pérez Carrasco... 51 38 ...Rafael Jaén Castellano... ...una hora 51 segundos... ...y Javier Favero Romero... ...una hora 12.30... ...en Máster 30... Eh, primera posición, eh, para eh, hablamos de local, Jesús Domínguez Manzano, 40-46, seguido de Juan Carlos Vázquez, 41-45, José Manuel Salguero, 46-03, Juan Carlos Borquez, 49-51, José Antonio Gago, eh, Domínguez, 53-31, en Máster 40, eh, primera posición para Jorge Dueñas, 4624 seguido de Andrés Aránegas, 49-53, Antonio Rodríguez, 51-19, Eduardo Cotrino, 51-21, Eh, ...José Gómez Toro, 52-51... ...Javier Lamela, 55-06... ...Miguel Ángel Dorado, 1 eh, hora 859 ...y Joaquín Pacheco González, 1 hora 10-34... ...y máster 50-60... ...primera posición, Manuel Domínguez García, 50-05... ...seguido de Jesús Moreno Jiménez, 5301 ...Prudencio García Reguera, 1 hora 306 ...Manuel Carrasco Sánchez, 1 hora 1210 ...y Juan Manuel eh, Juan González Domínguez, 1 hora 13-47... Eh, ...comentar eh, en este caso en lo que se refiere a, a, a, bueno, a los podiums que ahí por ejemplo habrán echado de menos a, a algunos eh, algunos ciclistas eh, de nuestra localidad que entraban en la clasificación eh, general como es el caso de josé antonio parra con 42 49, 59 o francisco moreno cordón paco, eh, paco moreno con 44 11. Eh, también tenemos por ahí a Francisco Villanueva Pérez, 59-41, en esa categoría máster 60, eh, así mirando por encima lo que ha sido la, lo, fue la clasificación, ya decimos la general, en la que entraron pues, eh, algunos, eh, algunos ubriqueños. En categoría femenina hubo cinco participantes. Victoria para la belga Sandra eh, Enkel con 44-03, seguido de la polaca Dorota Dominica Radomasca 45-07, Virginia Gambero Leonés 45-10, Diana Neuson 5436 y Karen Zamit 57-45. Vamos inmediatamente a, a escuchar las impresiones que pudimos recabar una vez terminó la prueba el pasado domingo con los protagonistas de la misma. Bueno, pues estamos ahora con Eduardo Ramírez, que ha sido eh, distinguido como el, el participante más veterano de esta ciclodeportiva Villa de Ubrique de la Patacabra. Eduardo, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes muchas gracias. que Tenía en mente la pregunta de cuál es el secreto de llegar a 70 años, que son los que los que usted tiene y en ese estado de forma, pero... Eh, antes de grabar me comentaba que aunque está fincado en Málaga es de Bilbao Y eso lo explica todo, ¿no? Bueno, se hace deporte desde pequeños eh, Quizás esté más extendido que uh -huh. aquí en otras partes uh -huh. Pero bueno, eh, también lo más importante es que estoy en un grupo de compañeros y amigos de trabajo Que me llevan, o sea, simplemente me llevan Eh, es muy bonito participar con ellos y esforzarse con ellos. Si no fuera por ellos, pues yo creo que no, no me esforzaría de esa manera. Eduardo, ¿cuántos años lleva usted practicando ciclismo? Pues los que llevo en Málaga. Nunca antes. Allí jugaba la pelota vasca. Uh -huh. Pero ciclismo desde que vine en el año 90 a Málaga. ¿Cuándo estamos hablando casi de 30 y 28. 28 28, años que son los que llevo en Málaga, sí. ¿Y qué le llevó a practicar el, el ciclínica? Pues que el... mis compañeros es lo que hacían. Y yo, frontones no hay en Málaga, no me iba a quedar parado. Me cambié. Uh -huh. No lo había hecho nunca. Y, de hecho, soy bastante torpe en la bicicleta. Y voy con ellos porque me siento a gusto. Ya está. ¿Y cuál es su rutina? días suele practicar pues, eh, la misma? Tengo una ventaja muy grande es que soy jubilado ya, llevo 12 años, salgo 4 días a la semana, simplemente esto no tiene misterios sí, Supongo que seguirá un calendario o algo sí, en, en, pero en su propio club Lo tenemos, sí, los fines de semana pero luego martes y jueves salimos por nuestra cuenta también ¿Y suele participar habitualmente en pruebas ciclistas? ¿Cómo, cómo Todo, el sí, el año pasado estuve aquí también. Ajá. y También gané los dos premios, el segundo y el más veterano también. Pero sí, cinco o seis hacemos. Antes veníamos mucho a la sufrida, se ha y también nos gustaba mucho. Tanto es un conocedor de esta zona, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es usted, un conocedor de esta zona? Soy un enamorado, no un conocedor, un enamorado. Vine la primera vez a Grazalema de camping y me encantó, esta zona es lo más bonito, yo creo que de España, yo creo que España es precioso, acompaña mucho clima, en verano sí hace calor, pero primavera y otoño, esto es envidiable, había que pagar dinero por venir aquí. ¿Qué le ha parecido a la organización de la FEBA? Este año mejor que el año pasado, eh, pero eso pasa siempre, el año pasado fue la primera vez creo y se va mejorando todo, eso es normal, se cometen fallos de buena voluntad y siempre, pero al principio pues se va alimando los fallos y ya está. Una jornada que ha sido un peculiar, ya lo decía el speaker, hemos tenido las cuatro estaciones en la jornada de hoy con ese aguacero final, ¿no? Cierto, pero mejor que el año pasado con tanto calor. Mm -hmm. El año pasado fue infernal, las palomas de ahí con 42 o 43 grados. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo he subido mejor hoy que el año pasado, mm -hmm. por, eh, por la temperatura. Claro. Pues nada, Eduardo, muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? A vosotros ya a seguir mejorando. Gracias. Antes de continuar, mi mala cabeza hacía que se nos olvidara precisamente eh, nombrar lo que fueron los trofeos especiales. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Eduardo Ramírez, que fue distinguido con el trofeo al participante más veterano. Eh, también se distinguió al club más numeroso, el Club Ciclismo Gaditano, con que contó con siete participantes, y el club más lejano, el Ciclos Benavent de Valencia. Y, como no, también el participante más joven, Álvaro Carrillo, que en este caso se trata de Álvaro Carrillo García, de un ciclista de 16 años de ubriques, ubriqueño, y es precisamente al que vamos a escuchar inmediatamente. Nos encontramos ahora con Álvaro Carrillo que ha sido el participante más joven en finalizar la prueba y que además es de Urique Álvaro, buenas tardes, enhorabuena Buenas tardes Que vaya de boom, ¿no? Sí. Eh, siendo el más joven y además subiendo al podio en tu categoría ¿Qué tal? Sí eh, Me he sentido muy bien hacer la prueba eh, muy motivado aunque ha sido un poco difícil por el temporal eh, eh, muy mucho granizo y mucha lluvia y ha sido muy difícil Álvaro, ¿tú qué edad tienes? Eh, tengo 16 años Años. lleva mucho tiempo cogiendo la bici? No, llevo mmm, un año, más o menos. Empecé con mi padre, con la de montaña. Y luego me cambié de carretera y me ha gustado. ha cogido más el gusto que la, de, que la sí. de montaña, ¿no? Y además se te da bastante bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo que con tan poco tiempo cogiendo la bici te metes en un embolado como este? Porque me ha gustado y entrenando mucho. Sí. Y ha conseguido quedar segundo en esta prueba. Como la has estado preparando la prueba, sí. ¿no? ¿Y qué tal te ha ido, la, ha ido el tramo libre? ¿Cómo lo has planteado? Eh, al principio eh, he ido más despacito y luego le he metido un poco más de caña porque me sentí agucho gusto para pa ganar, para quedar en buena posición. Ha ido de, de menos a más y ha marcado un muy buen tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Eh, Eh, 48 minutos Sí, pero menos. es el mejor tiempo que tienes en, el, en los entrenamientos Ay, ¿Más sí. estás movido por ese tiempo lo eh, has mejorado? Hice uno que tardé 47 minutos, pero más o menos ¿sí? Más o menos te mueves por... Sí Bueno, y, y digamos, ¿cómo suele entrenar durante la semana? ¿Cuál es tu eh, de entrenamiento? Eh, yo hago cuatro días, martes, jueves, fai y domingos el domingo doy una rutita de 100 kilómetros uh -huh. y el martes y el jueves hago 50, uh -huh. eh, 60, según con... haciendo piernas. Uh -huh. También del tiempo de, del que dispone ah, ah, que sí. tiene que compaginar también con los estudios sí. y, y eso. ¿Y ¿Tienes previsto participar en, en otras pruebas? Ojalá. ya el año que viene, a lo mejor si me preparo mejor, uh -huh. eh, me federo y hago el campeonato de Andalucía. Eh, no sé. Bueno, pues nada, pues eh, Álvaro, que muchas gracias, que enhorabuena y nada, seguir así, ha sido la sorpresa sin duda de, de esta edición, ¿eh? Vale, gracias. Muchas gracias. Comentar que en esa categoría junior de, de la general, esa segunda posición, aparte de ser el ciclista más joven, iba para Álvaro Carrillo. García, con un tiempo de 48 minutos 16 segundos, y la tercera para otro briqueño, Rafael Jaén Castellano, con un tiempo de una hora 51 segundos. Esas eran las puntualizaciones que queríamos eh, llevar a cabo, pues ahora ya nos quedamos con el resto de entrevista a los protagonistas, los locales, eh, las féminas y los vencedores de la General. Bueno, nos sé, contamos ahora con José Antonio Parra, que ha sido el segundo briqueño pero lo han considerado el tercer local porque tenemos, como decimos, como adoptado a, a Juan Carlos, que es un ciclista de Puerto Real. José Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿no? ¿Qué tal? Gracias, eso. ¿Cómo ha ido la edición de este año? Pues nada, muy bien, muy competitiva. He visto un nivel un poquito más más alto que el año pasado, y tanto de participantes como de nivel preparado para hacer la prueba. Uh -huh. Tú me comentabas antes que marcando más o menos eh, casi el mismo tiempo de, del año pasado, ¿no? Sí, sí, el mismo tiempo que el año pasado. El año pasado es 42-51 eh, y 51, y este año ha echado 42-58, así que está en la misma línea. Casi claro. calcado, pero hemos echado ante dos carreras, digamos, do, dos subidas totalmente diferentes por la climatología, sí. ¿no? La eh, año pasado... Es verdad, el año pasado era en calor extremo y este año ha sido un, una temperatura... También hace calor, pero no la calor que hizo el año pasado. No, ha sido más llevadero este año, pero también hay que decir que a mí me viene mejor el calor que, que, que el frío, pero bueno, cada cada corredor tiene una, una, una forma de unas cualidades, unas no, cualidades no viene... y le viene bien en el frío. A mí eh, me viene un poquito peor el, el tema de, del frío para el... El año pasado, recuerdo, José Antonio, que hablábamos, pues que habías dado ese pequeño saltito, ¿no?, en cuanto a, a estado de forma, habías conseguido uh -huh. un punto muy bueno y creo que se ha logrado mantener desde entonces, ¿no?, te, te estás mantenido en ese encalón y una buena muestra es que has marcado. Sí, bien, ¿no? eh, la verdad es que sí, que este año, vamos, yo, mi expectativa era un poquito de estar este año un poquito mejor, pero me he mantenido el mismo tiempo que el año pasado, por entonces, nada, no, por ahora, vamos. También la fecha del año pasado fue una fecha un poquito más, más tarde… Uh -huh. ...y este año sí es más temprano... ...entonces a mí me viene mejor... Eh, eh, ...terminar la temporada en junio, julio... ...que no en eh, mayo tan temprano... ...entonces... ...pues el pico de forma que coge en la bicicleta... ...no es el mismo un mes antes... ...que un mes más tarde... ...entonces yo creo que será por ese motivo... ...por el que no he dado... ...digamos un poquito más este año... ...porque estoy más fuerte este año... ...digamos de... Uh -huh. ...de kilometraje y de entreno. ¿La rutina de entrenamiento sigue siendo... ...igual que la del año pasado entonces? Sí, ¿o? lo que pasa es que este año he entrenado un poquito más de... ...más puertos en forma de, de series... ...hacer series y más... He hecho un determinado más fuerte, digamos, para... Tenemos otro objetivo que es los Pirineos en julio uh -huh. y estamos más preparando el pico de forma para, para la fecha de, de julio. Entonces, pues, no he podido prepararme esto porque prefiero aguantar porque si no ya vas pasado de kilometraje y, y ya no vas bien a los Pirineos. Los Pirineos una, son tres etapas o cuatro etapas muy exigentes, de mucha altitud, Y he preferido aguantar un poquillo este mes así de transición y el, año que, el mes que viene pues dar un poquito más de pico de forma y llegar a los Pirineos un pletórico, como se dice un ciclismo. Eso es lo que te quería comentar, que claro, tienes un objetivo diferente al, de, al del pasado año, que es claro. ese, esa prueba de los Pirineos. Eh, bueno, en la que vais a participar Un buen sí. número de ciclistas de aquí ¿En torno a cuántos vais? ¿Ocho o Sí, vamos ocho ciclistas de todos Durique Y tenemos un grupito muy bueno Estamos entrenando también Hacemos todos los fines de semana Hacemos entrenamiento Pero siempre con el objetivo este De, de los Pirineos franceses A ver cómo, cómo nos van allí Y en ese grupo estáis tanto gente ya veterana Que lleváis muchos años en la bici Como gente que, bueno, ha empezado con la bici pues recientemente, pero digamos que ya mucho menos tiempo que ustedes, sí. eh, lleváis tra trabajando, entrenando desde creo que desde finales del año pasado mm -hmm. y bueno vosotros estaríamos acostumbrados, pero supongo que el, como se ha dado este año con el tema del mes de marzo con lluvia, no. y, y habéis seguido entrenando ¿no? Sí, sí, la, ¿No la preparación ha sido más, más dura que otros años por el tema de, del agua, ¿no? pero que lo bueno que hemos hecho un grupo muy compacto que hay gente diferente digamos, nivel de fórmula ...y ahí los Pirinesos vamos en plan grupo... ...que no vamos a ir cada uno por libre... ...entonces pues, haremos un, una, una preparación... ...con respecto a hacer la, los puertos en plan... hacerlo en grupo, no hacerlo por... ...digamos de Beijing va más rápido... que ¿sí? somos un grupo de amigos tampoco... El sí, en línea en línea general que es lo que esperan hecho de los primeros comentaban tres etapas y uh -huh. tres etapas lo que pasa es que son unas etapas con un desnivel muy muy fuerte, es entonces Puerto, el Tourmalet, Luz Ardiden, tenemos el Sur, el Garbiant, son puertos que son muy exigentes, entonces pues pues a lo mejor seguro que habrá mucha diferencia de de nivel a la hora de subir un puerto porque el que no está fuerte no va a poder subir igual de rápido que uno que sea pero que después pararemos y haremos un reclamamiento y, y lo haremos en ese plan. ¿no? Supongo Vamos que, a... que ese es el sueño de cualquier amante del ciclismo, ¿no? Claro. El, el poder eh, uh -huh. ascender esos puertos, esos nombres que tú has comentado, tu madre, claro. Luz, Dudas, Rilén, los claro. eh, si que vemos por la tele, ¿no? ¿De ¿De esos puertos ves? son para nosotros sí. los más significativos, es el Tour de Francia y te miras con los ciclistas que están, digamos, en la élite y están haciendo esos puertos, pues eso es para nosotros lo, lo máximo, ¿no? Tenemos mucha... Mucha esperanza por pasar un buen rato y por disfrutar de esos paisajes. Esperemos que el tiempo acompañe, porque allí el tiempo también es igual que el que hemos vivido hoy aquí. El agua aguas, tormentas y después sale el sol, en microclima. Y sobre todo no eso, sino cómo se vive también el ciclismo en aquella zona, ¿no? Sí, sí, allí, allí seguro que en los puertos vamos a tener 100, 200 personas subiendo ese día los puertos. Además coincide con el Tour de Francia, que vamos a estar vamos, vamos a ser muy cerquita de la zona que vamos nosotros y lo vamos a disfrutar también, seguro. Pues nada, pues, José Antonio, muchas gracias, enhorabuena por esa posición del de hoy uh -huh. y a disfrutar en, en julio, ¿eh? Nada, Mica, muchas gracias Exacto. a ti, Jesús. Bueno, estamos ahora con Jesús Domínguez, que ha sido el, el ubriqueño más rápido en subir ese tramo del puerto de, de Las Palomas. Una vez más, Jesús, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Decimoquinto de la General, además, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te ido? Pues la verdad que empecé a subir, la salida ha sido muy explosiva, salimos de, de parado... Y yo cogí un ritmo desde abajo y el que he ido intentando mantener toda la subida. ¿Y cómo se ha desarrollado la prueba? ¿Te has quedado descolgado, digamos, del grupo de cabeza? Sí, el grupo de cabeza en el momento que salió, salieron pegados al coche, había muy buen nivel en ese grupo. Y bueno, yo estaba un pelín más atrás y no quise... Eh, seguirlo porque si no pierdes ahí mucha fuerza... ...y luego lo terminas al fin apagando... ...entonces uh -huh. puse un ritmo desde abajo y, y, y poquito a poco con ese ritmo. Tú te conoces, conoces mejor que nadie y supongo que el puerto de Las Palomas... ...casi casi ¿no? ...porque uh -huh. no lo has subido dos veces ¿eh? <risa> en tu vida precisamente. Sí, exactamente, el puerto es muy conocido para nosotros... Y, ...y también nosotros a nosotros mismos nos conocemos bien... ...entonces sabes jugar un poquito con cómo tienes que subirlo... ...para llegar con garantía. Ok. Uh -huh. Tú que siempre estás en, en esta prueba, siempre participas, ¿qué tal has visto el nivel este año? Pues había bastante nivel. La verdad que había ahí un grupo muy, muy fuerte y luego después de ese grupo también había una gran cantidad de gente que, que estaba ahí luchando cada uno, por supuesto, pero... A, Se ven en la propia en la propia clasificación que hay muy buenos tiempos este año. ¿Y entre los de Uriques qué te ha parecido? Pues muy bien, est estaban ahí José Antonio Párra, ¿no? Juan Carlos de Puerto Real, que también aquí ha adoptado Hemos nuestro, <ríe> y había varios así que estaban también muy finos y han hecho unas subidas muy buenas. Uh -huh. Aun así, eh, el presidente Jesús Fernández eh, siempre comenta que le parece muy muy poco el número de ubriqueños que participa, teniendo en cuenta los que practican aquí en Ubrique la, la, la, la bicicleta, la de ciclismo. ¿Tú qué opinas de eso? Es cierto que en Ubrique hay muchísima afición, pero quizás puede hacer porque... Al ser una prueba que por un terreno que te, lo tenemos tan, tan familiar, que lo hacemos todas las semana, pues a lo mejor eso incentiva poco a que, a que se participe. Sería bonito que, aunque lo conozcamos, eh, participáramos como apoyo a la prueba, como apoyo al club, ya que lleva tanto trabajo y que desde parte de la directiva y de gran parte del club se esfuerzan en, en organizar una prueba así, pues que se apoyara con la participación. Y hoy además, eh, como comentaba Juan, Cres, ¿no? eh, en la entrega de trofeo hemos tenido las cuatro estaciones ¿no? durante la prueba, sí, es... pero supongo que a la hora de subir el puerto de Las Palomas se ha agradecido ¿no? que no hiciera tanto calor como el año pasado, por ejemplo. Sí, exactamente. Hemos salido con un tiempo un cielo raso y luego poquito a poco se ha ido nublando en Las Palomas, Abajo sí hacía un poquito de calor, pero luego hacía un airecito que incluso era favorable y era fresco y se ha subido unas condiciones óptimas. Y bueno, ya se nos ha chafado un poco ahí en Grazalema, que empezaron a venir las nubias y la tormenta y hemos terminado como zopas todos, ¿no? Oye Jesús, ¿qué planes tienes este, este año? Bueno, nada, seguí un poco en la misma línea de siempre haciendo los kilómetros fines de semana no, no soy de, de planificarme tampoco así marchas y demás sino de disfrutar el día a día, que es lo que se trata ¿No tenéis ninguna así a la vista de esas especiales? En la eh, que... Yo personalmente no, si va un, un pequeño grupo va este año a los Pirineos, hace varias etapas juntas luego hay otros que van a, a la cicloturista a la de Granada así algunas míticas también y, pero yo en principio no Oye, ¿qué pasa con lo que yo propongo? ¿Que, ¿Que se ha caído hasta la web? Eh, bueno, sí, es cierto que estamos un poco más dispersos este año, también este año ha venido un poco malo de lluvia, es cierto que quitamos la página web porque estamos un poco desorganizado y también cuesta mucho trabajo mantener una página web y poner y eso... Y bueno, pues es un poco esto un poco cíclico, unas veces está un poco más arriba, otras veces más abajo, pero lo importante es que sigue habiendo grupo, que si te levantas y vas por la mañana a Plaza de Estrella vas a encontrar gente con la que ir, eso es lo importante que sub uno de vuestros componentes como lo habéis puesto en ¿eh? cómo lo habéis preparado rafa rincón ¿eh? ¿Cómo está... ah, eh, <risa> a, primer... antes lo iba, lo iba a comentar con las pruebas que están haciendo esta rafa está este año espectacular siempre está fuerte pero este año está le está yendo muy bien paco también está con bení está compitiendo y le está yendo muy bien así que yo creo que estamos en un buen momento también no, Jesús, muchas gracias muchas gracias y nos encontramos ahora con Dorota Radomanska que ha sido este año la segunda clasificada en la categoría de Féminas, que ya es una habitual aquí en la ciclodeportiva de, de Ubriqui, que casi siempre pues está ahí en la zona alta. Dorota, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en Ubriqui, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido las cosas este año? Eh, a mí me gusta esta subida, o estas subidas, porque los dos puertos, el Boyar y las Palomas, son los puertos magníficos, pero es una pena... Eh, que la ley se cambia y hay que hacer estos eh, reagrupamientos. reagrupamientos y parar y hoy por eso habían muchas caídas y hay que pensarlo mejor porque los organizadores hacen todo perfecto pero la ley no hace esto posible y es una pena y creo que esto va a no sé, eh, terminar con menos y menos gente cada vez participando en carreras pero los organizadores hacen una cosita tan buena que no sé, yo cada año quiero venir aquí, participar disfrutar, porque no solo organizadores, pero también los participantes a, dan tanto apoyo a las mujeres que no se puede decir, no, no tengo fuerza. Sí, duele, pero hay que subir, hay que hacerlo, hay que disfrutar y a mí me gusta mucho. Dorota, recuerdo yo ediciones en las que has sido tú la única corredora de, de la ciclo deportiva. Este año habéis estado ahí seis, ¿no? Eh, digamos que, eh, por lo menos, ya tienes una con quien poder competir, y me dices, ¿no? Sí, sí. Este año eh, hay o oh, habían más chicas pero creo que hace sido dos años también habían cinco o seis chicas, no sé de qué depende esto, pero a mí me gusta competir con más chicas que solo venir a única chica, porque... Sí, es, es diferente. Y además de poca, digamos todas habéis marcado muy buenos tiempos. Habías quedado ahí también, digamos, a nivel de la general entre los 100 primeros. No sé, pero este año creo que no era tan bueno porque el año pasado creo que tuve un tiempo en primeros eh, 50 personas en general y este año era un poco no, ¿no? A mí en ese año mucha más participación No, no, no es sí, eso sí. es que creo que estoy un poco cansada, tengo problemas con la salud, con ojo y otras cosas pero hay que pensar en un modo positivo y luchar sin no tengo fuerza puede ser que año que viene voy a tener más o no sé, un mes, pero lo más importante es disfrutar. Uh -huh. este año las, las condiciones muy diferentes a las del año pasado, el año pasado mucha calor, este año el, la climatología ha compartido durante o ha, o ha acompañado durante lo que es la, el tramo libre, ¿no? Después sí, sí, después ha llovido, pero Este año en ese aspecto está algo mejor, ¿no? De verdad, yo prefiero cuando hace calor. un poquito más calor porque hace un año y medio tengo problemas con circulación y si hace frío no puedo calentarme bien y también eh, todo recorrido antes era un poco lento, teníamos que parar y, y no podía calentarme bien por por eso, no sé prefería hacerlo más rápido, pero si la ley no la permite sí. hay que hacerlo en este modo De hecho, han, han desaparecido en el calendario muchas marchas cicloturistas por poca participación, ¿no? lamentablemente pero por, por lo que tú comentas sí. ¿no? creo que hay que hacer una huelgo a algo como esto para decir que si hay carreras Por ejemplo, como que o otras carreras donde se pueda hacerlo porque no podemos hacer algo parecido en Andalucía, porque para mí esto sería perfecto. La gente hace mucho, da la corazón y todo y si la ley no permite qué podemos hacer? Yo yo de verdad prefería hacer algo menos pruebas de mejor calidad que decir, no, esto no se puede, esto no se puede porque Todos los organizadores, participantes y todos quieren quieren disfrutarlo. Y si cada vez menos y menos disfrutamos y menos gente viene... Es que cada vez vamos a tener menos pruebas en el calendario. Y esto para mí es una pena. Bueno, Dorota, ¿y cuál es la, la próxima cita que tienes así a la vista? ¿Aquí? En, no sé pero creo que voy a venir aquí en un mes o algo como esto porque la última vez estuve aquí hace un mes durante la semana santa o un poquito sí, con mis padres también con la bici y todo pero disfrutando eh, diferentes aspectos porque aquí es mm, un lugar perfecto no solo para hacer deporte pero también Uh, la cueva del pileta hay mucho más para ver y por ejemplo la gente que no conoce los quesos y todo aquí hay fiestas o ferias de quesos con más que 300 variedades y otras cosas es un lugar perfecto para venir y también parándose sé, uh, ir andando y mm, Eh, en las montañas no sé esta zona a mí me gusta muchísimo y por eso digo que si alguien tiene la posibilidad para venir aquí puede venir no sé no solo para participar en una carrera, pero para cada fin de semana, para disfrutar la zona. ¿Y la próxima prueba ciclista en la que quieres participar? Eh, la, la próxima la es 20? en Alfarnate. Alfarnate. Sí, uh -huh. pero espero que ellos hagan algo eh, diferente. No sé si vamos a quitar los dorsales o algo como esto. No uh -huh. sé cómo va a estar, pero espero que vayan a, a encontrar alguna solución para este problema, porque este es un problema muy grave y sí, hay que pensarlo. Pues nada, Dorota, pues muchas gracias y enhorabuena. ¿eh? Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con la que ha sido la vencedora de esta ciclododeportiva Villa de Ubrique-La Patacabra, con Sandra Enkel, eh, belga, belga, afincada aquí en Ronda. Sandra, buenas tardes enhorabuena. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal uh, tu experiencia hoy aquí en Ubrique? Bien chévere, me gustó bastante. Um, me gustó la, la parte de ir así en grupo hasta el puerto de Las Palomas y entonces la carrera, solamente la subida, me, bueno, me cayó fenomenal Obviamente es la primera vez que participas Sí, en esta prueba, es la primera ¿no? vez ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo, ¿Cómo has visto el recorrido? Me gustó mucho, los paisajes muy bonitos y el ambiente muy amistoso también uh -huh. Una ciclo deportiva, todos sabemos las características propias que tiene, que no es una carrera, solo tiene ese tramo libre donde se defoga. qué tal ¿Cómo te has planteado tú el tramo libre? Eso es lo que a mí más me gusta, porque como competir. soy, sí, <risa> claro. la parte de competir, pero también que sea solamente um, la subida, porque uh -huh. como soy pequeña y ligera, si es una carrera completa pierdo mucho en las partes llanas. Uh -huh. Así que a mí me encanta solamente uh -huh. la parte de la subida. Uh -huh. ¿Y no. cómo ha sido la carrera? Digo, en comparación con las otras féminas, ¿ha, ¿has ido? ¿Has tenido controlada a tus adversarias? O... Yo solamente me ocupo de mí misma, yo sé lo fuerte que soy y también sé cómo, ton... bueno, cómo tengo que hacer. Tengo mucha experiencia en, en carreras de correr, en triatlón, etcétera Así que yo sé muy bien cómo tengo que empezar una carrera y los demás no me interesan realmente. ¿Era la primera vez que venías aquí a la prueba, pero la zona, el, los puertos, el recorrido lo conocías ya de antes? Sí, ya lo había hecho antes. También soy la reina de la montaña Estrada del puerto de las Palomas. Ah, Mira. ¿Y, ¿Y qué tal? que La propuesta del club, digamos, la subida a los dos puertos, el recorrido, ¿te ha gustado? Sí, porque todavía no había hecho el puerto del boyar había oído mucho sobre sobre ese puerto, me encantó bastante, una subida muy bonita también. Uh -huh. ¿En qué eh, sueles competir eh, habitualmente? No, es mi primera prueba de ciclismo, pero soy triatleta. Así que sí he corrido en Jubrique y en Alcalá del Valle, pero en el ciclismo todavía no he hecho nada. En triatlón, por lo tanto, triatlones y duatlones, ¿no? Y digamos que, que esta temporada, te plantean la temporada para, para participar en pruebas de triatlón. Sí. Y concibes, supongo que concibes ya esta, esta ciclo deportiva como un entrenamiento de calidad. Sí, así es, así es. Mm. Uh, me, me queda muy bien en mi plano de entrenamiento para el triatlón. ¿Qué objetivos tiene para esta temporada? Um, quisiera hacer unos um, triatlones distancia olímpica, quisiera llegar en el campeonato belga en el top 8 um, y a ver dónde puedo llegar este año en el triatlón. Uh -huh. ¿En los próximos meses eh, tienes esa prueba todavía queda, queda bastante tiempo? Um, me planteo mis pruebas en julio, julio-agosto deben ser los dos meses donde hago mis competencias más importantes, sobre todo en Bélgica pues nada sandra muchas gracias enhorabuena siempre a la orden y nos encontramos ahora con alejandro carreño eh, de ronda que ha sido el tercer clasificado en esta ciclo deportiva la, la patacabra alejandro buenas tardes enhorabuena hola buenas tardes muchas gracias bueno qué tal la experiencia este año aquí en Ubrique? pues la verdad es que muy bien muy contento ha estado la organización ha sido estupenda hemos pasado un buen día de, de ciclismo quitando el chaparroncillo que nos ha caído pero vamos son cosas que no, no se pueden prever y uh -huh. ¿Era la primera vez que hacía esta prueba ya había estado antes no era la primera vez ha sido el primer año que, que he venido uh -huh. y cómo la, como has afrontado porque bueno sabemos las características propias de lo que es una cicloturista turistista uh -huh. y con ese tramo libre donde se, donde uno viene a desfogar no como como te vas tomando eso es pues muy bien la verdad que de primera hora subimos a un grupillo de unos 15 corredores más o menos y fuimos muy como un buen ritmo Y la verdad que la, la subida ha sido muy constante Hemos seguido a ritmo, ritmo, ritmo Y conforme iba pasando los kilómetros Se iban quedando menos corredores Al final hemos afrontado el último kilómetro Hemos afrontado cuatro corredores Y tres de ellos pues Nos hemos jugado la victoria al sprint Muy prácticamente coronando el puerto uh -huh. Ha sido bastante dura Ha sido el, el ciclista de las cabezas de San Pablo Que se ha llevado la, la victoria eh, uh -huh. Supongo que ha apretado ahí falta, Me comentaba a falta de 200 metros Ya... Ha dado, digamos, el último achuchón y ahí ya no habéis podido seguir ¿no? Eso es, eso es. Yo quizás, yo te hablo de mi eh, opinión mm. personal, sí, sí. eh, quizás he pecado un poco de generoso porque me he pegado todo el puerto tirando, tirando. De hecho, eh, si he llevado el grupo hasta arriba y a falta de esos 50, 100 metros, ahí, claro, de haberme desgastado tanto, al, al momento que han arrancar, el chaval este de Sevilla ya no podía, ya no me quedaba fuerza para cogerlo. Sí. Mm -hmm. Ya. Supongo que tú este, esta zona la conoces bastante bien, ¿no? Por la cercanía con Ronda, ¿no? Sí, la verdad que yo ahora de, de hecho estoy viviendo en Benalmádena, pero casi todos los fines de semana suelo aquí a subir, a entrenar por la zona y demás, porque es que aquí tenemos un paraíso, esto es un paraíso para los ciclistas. ¿Sí? Y entiendo que a la hora también de afrontar ese tramo libre sabías perfectamente dónde había que apretar, dónde había que tirar y, y todas esas cosas, ¿no? Sí, la verdad que eso contamos con un plus de ventaja porque tú te conoces cuando viene el llano, sabes que ahora sí, sí en esta parte ya no te cebas mucho ahora viene la rampadura y lo vas a pagar pues entonces vas jugando vas jugando con conocer terreno. Bueno, también lo, los tres primeros que, que habéis terminado todos se conocen esta zona, sois de distintas partes, pero... Eso nos no, no demuestra que, que es un sitio que, que muchos ciclistas de los alrededores eh, pues, eh, utilizan ¿no? para, para su entreno. Hombre, claro, esto es el sitio, bueno, de hecho no solo de tanto de la provincia de Málaga, de Cádiz y de Sevilla, uh -huh. es el sitio referencia de, de todos los ciclistas y cualquier ciclista que esté preparando alguna prueba de algo más de nivel, eh, el 70% de su entrenamiento lo centra aquí en la sierra de, de Cádiz. Eh, es que eh, tiene unas condiciones óptimas Alejandro, ¿qué ¿en qué competiciones sueles participar habitualmente? Pues este año me lo he tomado un poco más eh, 50% mountain bike, 50 carreteras eh, Semana pasada tuve los 101 kilómetros de ronda Y ahora, pues el siguiente objetivo, el 2 de junio Vamos a una marcha a la Indomable en Almería Son 200 kilómetros de carretera Y ahí ya, pues, haremos el paro en veraniego ¿Sueles hacer pruebas así concretas o, o sigues algún tipo de circuito? Eh, pues no, la verdad es que voy haciendo un calendario en función a mi gusto. Según como la, según las carreras, las características que tenga, pues la intento acoplar a mis características como deportista. ¿Qué te ha parecido la, la organización? Cada día parece más difícil para el organizador llevar a cada una ciclo deportiva por todas las restricciones que, que hay, ¿no? Sí, claro, la verdad, hombre, que eso hay que valorar. que, que Es que yo también si muchas eh, dependen de mucho organismo y demás. Y para mi gusto la organización ha estado bastante bien, yo no le he encontrado ni he encontrado ninguna pega, la verdad. Eso es el tiempo, pero es que el tiempo que yo no tiene nada que ver con la inclemencia del tiempo. Nada, Alejandro, muchas gracias y enhorabuena. Nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con el segundo clasificado en esta ciclo deportiva La Patacabra con Alejandro Martín. Buenas tardes y enhorabuena. Muy buena muchas gracias. De Marbella y que se ha acercado por aquí a hacer esta cicloturista Villa de Ubrique. Alejandro, ¿es la primera vez que viene a esta prueba? Sí, la primera, primer año. Bueno, Otro y... año he venir, pero siempre se complica la cosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? Pues la verdad es bien. Veníamos cansados y yo que también tuvimos carrera ayer, pero al final, pues mira, nos hemos encontrado con un resultado ahí que no ha esperado mucho. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Con qué planas venías eh, Aubry? ¿Que ¿Más o menos con o... la de entrenamiento de calidad o algo parecido? Veníamos a lo que pasaba, hemos empezado bien, hemos ido tirando un tiempecillo y después las piernas han dicho Buah. pero nada, hemos tirado un poquillo de punto no, hemos aguantado ahí, compañeros de Ascari, Alejandro Carreño también se ha marcado hoy una buena carrera tirando gran parte de, de ellas Y al final, pues, pues nada, hemos conseguido el sprint entre tres y, y, y hemos conseguido entrar en segundo. No uh -huh. habido suerte. Porque desde el principio, desde el comienzo de puerto es cuando ya habéis empezado a poner un ritmo alto y se forma de ese pequeño grupo ha sido una cosa que... Eh, se empezó fuertecillo. Sí, después uh -huh. hubo un pequeño panón y habíamos un, habíamos un grupillo de unos 10 me parece, y después hubo otro arreoncete. Y ahí ya nos quedamos seis y aprovechando que ya se habían descorregado unos, aumentamos un poquito el ritmo y nada, y al final de esos seis, por pues, ha sido lo que hemos llegado a, a meta, un poquito más estiradillo, pero vamos, al menos seis lo que hemos hecho en la carrera. ¿Más o menos cuando se ha roto el, ese grupo de seis? ¿Cuándo... Ha sido a falta de cuatro kilómetros, a falta de, no, a falta de cuatro kilómetros nos hemos quedado en seis. Y a falta de los últimos dos, ya cuando nos hemos quedado cuatro, un compañero mío también de, de, del Camagas, uno de Ascari y otro chaval que la verdad que no sé de, de qué equipo es y nada, este chaval azul pega un arreón final, casi lo que le da la victoria, saltamos algunos y nada, al final también ha tenido un final de carrera espectacular este, este muchacho Chito Hernández, que ha sido el, el vencedor que bueno, ha sido casi a 200 metros ¿no? donde ya como que casi sí, se ha intentado sí, sí, a pelear por, por el tramo saltó primero Yo como estaba ya muy cansado, hemos gastado ya, ya la expectativa, aguanto un poquito más y a falta de 100 fue cuando salté, pero más ha faltado, ha llegado un poquito más, un poquito más. Supongo que siendo de Marbella ya conocías esta zona. De... Sí, esta zona es preciosa, cada que podemos, venimos, nos escapamos y disfrutamos de esta sierra que tenéis aquí, que esto es espectacular. ¿En qué pruebas sueles participar? Soy más de montaña, en MTB. Y de vez en cuando, pues cuando hay pruebas así interesantes, mi mujer compite, que ha quedado tercera, pues solo vení para acompañarla a ella y ya puedo para pegarme un calentoncillo, ya que estamos ¿Y que sigue el circuito provincial de Málaga? De, sí, de, maratón, de, de, de, medio de medio maratón Estamos uh -huh. Ayer tuvimos la primera prueba del circuito de provincia de medio maratón en, en Arena que también tuvimos buena carrera acabamos segundo de la general y... no, tercero de la general y segundo de mi categoría Así que nada, el año lo hemos empezado más o menos bien, a ver si aguantamos el ritmo, que aquí el personal... Como te descuides un poquillo te pasan dio quinta en la general. Uh -huh. Aquí la verdad que hay mucho nivel... Uh -huh. mm. ¿Te gusta te ha gustado digamos la, la propuesta de la Asociación ciclista dúrica? Por supuesto, organización de 10, recorrido espectacular, avituallamiento vamos, abundante. Yo le daría un 10 sin lugar a duda, vamos. Y invito a todo el mundo a que venga el año que viene porque esto es una prueba de esas que hay que hacer, sí sí. Y una mojadita para, para finalizar, ¿no? Eso sí es lo peor. Nos ha agrandizado también. Pero bueno, ya está. Lo importante es que hemos llegado todos a salvo, no ha pasado nada y... Y ahora disfrutando de esta rica paella que nos habéis ofrecido. Digamos que ha, sido, que ha venido la tormenta justo después ya de, de subir el tramo de Las Palomas porque hasta entonces el tiempo había acompañado. Ha acompañado, ha hecho la temperatura buenísima, inclusive en algún momento calor. Ha sido eso, después ya de, de terminar la, el tamaño cronometrado Hemos bajado a Grazalema Y ha empezado a llover a la altura de Villaluenga Del Rosario, es cuando empezó a llover Que parecía que se iba la vida en ello <ríe> eh, Alejandro, próxima cita Próxima cita uh, eh, Vuelta a Andalucía Esta semana que viene tenemos carreras Viernes en Coim, primera etapa Segunda etapa en San Pedro de Alcántara Y tercera etapa en Los Barrios Así que nos espera ahora Unos días por delante, para reposar Salimos tranquilito porque estamos muy cansados y a ver lo que podemos conseguir en la vuelta, que ahí así viene viene gente con mucho mucho mucho nivel, sí. muchos profesionales. Pues nada, Alejandro, muchas gracias, una buena. A vosotros y hasta el año que viene. Gracias. Bueno, nos encontramos ahora con José María Hernández, Chito Hernández, que ha sido el vencedor hoy en, en esta 17ª edición de La Patacabra, en el tramo libre de Las Palomas. José María, buenas tardes, no buena Buenas tardes, muchas gracias. El año pasado, segunda posición de la, de la general, este año alcanzan la primera. ¿Ha sido la historia muy diferente o no? Eh, ha sido bastante diferente. El objetivo, la estrategia, era aguantar lo, los tirones de, de los demás corredores. Eh, así lo he hecho y he llegado con fuerza al final para poder sprintarle. Uh -huh. Eh, ¿Tiempo que has hecho? ¿Has, ¿Has conseguido mejorar el tiempo del año pasado? ¿Te has mantenido más o menos? Eh, más o menos mismo tiempo, echado 36 minutos y la verdad que lo veo bastante bien. Uh -huh. Este año la, la cicloturista, con más eh, participación que el año que el año pasado, hasta el momento hasta el tramo Las Palomas supongo que un paseo muy tranquilo, ¿no? Sí, como es habitual en este tipo de pruebas, un paseo, digamos, tranquilo, excepto ya el tramo libre que, que es de bastante dureza. Ajá. Uh -huh. ¿Tenían marcado entonces a, a los que podían estar ahí luchando por la victoria? Eh, sí, ya nos conocemos, eh, nos marcamos, igual que ellos a mí me han marcado y, y nada. Desde el, primer, desde el principio de puerto, ya decimos, se ha formado un pequeño grupo, en había estado todo, cuando se ha terminado de decidir la trama? Eh, correcto, desde el principio ya nos hemos quedado unos 5 o 6 corredores y, y tal como íbamos subiendo el puerto, no. Eh, Se ha ido aumentando el ritmo, ya nos hemos quedado solo al final 3 Y entre los tres ha decidido en los últimos 200 metros eh, Donde he podido sacar un poquito de, de punta de velocidad ¿Ha, ¿Ha sacado mucha ventaja a los rivales o ha sido casi un sprint? Eh, con el segundo clasificado unos 30 40 metros uh -huh. José María, eh, ¿cómo está siendo esta temporada? ¿Estás de nuevo aquí en Ubrique? ¿El planteamiento de, del año cómo, cómo es? Eh, bueno, es un hobby, normalmente un hobby para nosotros, este tipo de, de deporte Y lo alternamos con nuestro trabajo, que son todas las personas que habemos aquí Y bueno, la temporada de menos a más, ¿vale? Y espero ya poder en junio pegar un salto de calidad y poder correr más pruebas más importantes Porque tú te centras en las que son pruebas en ruta, mayoritariamente eh, Sí, el año pasado conseguí el subcampeonato andaluz de contrarreloj y me da en, en la competición de ruta. Este año no voy a poder asistir por motivos personales, pero espero competir para el Campeonato de España, que es en septiembre. Oye, ¿y qué te aporta a ti pruebas como estas las cicloturistas? ¿Qué es lo que te por qué las por qué las afrontas? ¿Entrenamiento de calidad o... eh, simplemente me gusta disfrutar del ciclismo en todos los aspectos. Eh, me llevo todo el año corriendo carreras de ruta, de, con una escalada y, y esto es otro tipo de prueba que también me gusta disfrutar de ella. Yo no sé si, si en, en Sevilla el circuito de, de cicloturista está en la misma situación que en el de Cádiz, que han des desaparecido muchos cicloturistas, cada vez se ve menos menos participación, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Eh, la verdad es que sí, cada vez la carretera, bueno, tenemos varios problemas y, y digamos los participantes y las competiciones de cicloturismo de carretera pues se echan atrás, se organizan menos, pero bueno... Eh, en Sevilla la semana anterior corrió una, también la gané y también hubo bastante participación. Tengo entendido yo que las pruebas en la provincia de Sevilla no solo se limita al tramo libre, sino después del tramo libre la, la prueba sigue. No, ¿No es tan restrictivo, me refiero, en el tema de, de tráfico o sí? Eh, Como por ejemplo aquí. Claro, más o menos igual. El tema de la organización en cicloturismo, el por la Federación Andaluza lo suelen organizar más o menos igual. ¿Qué próximos retos tienes hacia la vista? Eh, próxima competición el fin, fin de semana que viene Es eh, una prueba bastante dura Sobre adoquines Y con respeto duro El año pasado dice segundo Es decir, si podemos repetir o ¿Dónde? intentarlo eh, La Puebla de Río, uh -huh. en Sevilla Y por último, ¿qué es lo que te gusta De la, de, digamos, de la propuesta que hace la Asociación Ciclista de Ubrí supongo que la mayoría de la gente que viene de la Bahía Viene de Sevilla, viene buscando Los dos colosos de, de la sierra, ¿no? Claro, eh, está claro eh, Rodar por esta zona es un privilegio Eh, la suelo utiliza de en entrenamiento En mi pretemporada, en temporada La suelo utilizar bastante Y es un lujo, pues disfruta De, de este paisaje que tenemos aquí Y la dureza de los puertos Nada, José María, muchas gracias enhorabuena nada, nosotros Bueno, y estamos con Jesús Fernández El presidente de la Asociación Ciclista de Urique Una vez que ha terminado la ciclo deportiva Jesús, buenas tardes buenas tardes. Enhorabuena porque otro año más ha salido todo bien ¿no? La verdad es que se ha salido todo según lo previsto ...y exceptuando, estábamos ahí muy con la duda un poquito de, del tiempo... ...a ver si nos si no respetaba no... ...al final, no mmm, al final en Villalén, en ha caído una tormenta de granizo... ...pero vamos, dentro de lo que cabe... ...dentro de lo malo... Lo ...de lo mejor. malo, ha sido lo mejor que no podía pasar... ...porque se esperaba lluvia a partir de las 12... sin embargo no ha respetado hasta, hasta llegando brique vamos. Mm. Al final hemos rozado casi los 160 corredores, ¿no? Sí, sí, al final me parece han sido 160 o 161 inscritos... ...la verdad que pasa contento porque... Visto lo, la poca inscripción que tuvimos el año pasado estábamos con la duda y pero al final vamos bastante contentos con, con la inscripción. La sensación de los participantes que están trasladado. Pues nada, hemos contentos y satisfecho, bueno, tampoco he podido sondear muy bien el, el lo que han participado, pero vamos, ha visto que, que la gente está yo contenta y eso lo, es lo que en lo que primer en, en nuestra prueba, vamos apartgado ¿Ha de incidentes alguno de consideración o... no eh, solamente que yo sepa una, una caída que ahí eh, llegando a acá esperamos ver lo típico mm. raguño tampoco uh... siguen sin importancia y luego pues varios pinchazos a, un, a otro ciclista de la roto la llanta de la bicicleta tiene que abandonar pero caso, son cosas que menores para los Vamos, bastante satisfecho Oye, vaya agua que os ha caído bajando, ¿no? La verdad es que sí, a partir de, de pasándolo a la milla hasta la manga villa que nos, nos ha caído una canalizada Y la verdad es que, que ha sido bastante fuerte Y luego, claro, los ciclistas pues ya venían mojados Y se, se ha descontrolado un poquito el pelotón Por el tema de que, la, para que no cogieran frío y, Pero vamos, se esperaba que podía pasar y ha sucedido Eh, ¿Algo preocupado cuando sale ese agua cero o son situaciones normales, digamos, en, en este tipo de problemas? Bueno, eh, te, te, te desluce un poquito la prueba, pero claro en mayo tampoco sabemos claro, se, se supone que viene que tend que ese tiempo bueno pero sin embargo ha venido el fin de semana hace un poquito tormentoso esperamos que estoy contento porque no, no ha delusión en ningún momento la prueba con lo que ha, ha supuesto este año pues esa participación eh, el estado de salud de la prueba es bueno, digamos, eh, te permite más o menos sondeando cómo ha sido este año que el año que viene se podrá hacer sin problema. Bueno, yo estaba echando nombre sin por lo harto y, y pienso que sí que con esta participación se puede podemos pensar ya en la siguiente edición. Esperamos, hay que hacer ya número y esperamos, yo creo que creo que sí que el año que viene habrá una nueva edición. ¿Y a nivel deportivo cómo lo has visto desde fuera? Pues bastante harto, ¿eh? yo he visto sobre todo porque yo está siguiendo el, los primeros en Palomas, Paloma. Empezó un grupo de 14-16 subiendo un ritmo fuerte, luego se quedaron 12, luego 10 y al final hasta 7 corredores han estado disputando hasta los últimos 500 metros. Y nada, pues el que ha ganado fue el año pasado segundo. ...el que quedó tercero... ...le dos que me paga cada cuarto... Es decir que el nivel ha muy y muy disputando la el trofeo... ...hasta los últimos metros... ...en la categoría femenina este año pues teníamos... ...los cinco o seis participantes... ...con lo que hemos visto en los tiempos, poquita... ...pero muy fuerte. ...muy buena, muy buena, sí, la verdad es que es la que ha ganado... Eh, ...estuvo ya en contacto conmigo estos días atrás y me comentó de que ella tiene un nivel bastante alto y la ha vamos, o sea, eso es un tiempo muy bueno y luego, pues, en la polaca que nos... Dorota. Dorota también una corredora que viene todos los años y una corredora con mucho nivel también a cada segunda pero, bueno, no había sido muy harto en fémina uh -huh. y, y lo curioso, que de todas son una española las demás todas... Todas, todas extranjeras, sí, sí, la verdad es que algo curioso Sin embargo, pues han salido satisfecha de nuestra prueba y esperamos que el año que viene pues apunten más más mujeres. En ese aspecto podemos hablar hasta de prueba internacional, ¿no? Sí, porque claro, decir de participantes, que haya cinco extranjeras, pues la verdad es que parece que en el nivel internacional es lo que prima aquí en Urique. Mm. Eso, y ahora la cabeza puesta en esa prueba que vas a organizar por primera vez, el próximo 1 de junio, esa gincana, y ahora hay que empezar a trabajar con ella, ¿no? Sobre todo en promoción, ¿no? Supongo. Sí, ahora eh, ya a partir de mañana ya empezamos a trabajar ya la gincana, mandándole la documentación a los, todos los colegios, información de la prueba, para que ya los niños se vayan enterando, y ya pues pensando en el día 1 de junio, que dentro de dos semanas que que no queda nada, ya pensando en las pruebas de los pequeños, algo novedoso para nosotros, y esperemos que tenga también... que, que sea una prueba exitosa... ...y que los niños sobre todo disfruten... ...nada Jesús, muchas gracias enhorabuena... ...gracias, gracias a ustedes... ...y con eso nosotros nos vamos a despedir por hoy... ...hemos sobrepasado nuestro tiempo... ...así que ya volveremos... Eh, ...la jornada de mañana a partir de las cinco y media... ...con todo el adelanto... ...de lo que nos dé... Eh, ...el fin de semana... Y, y hablando también de lo que va a ser esa final del trofeo del petaquero Será mañana, ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brick y Muchas gracias por su atención, que pasen, una feliz tarde <risa>